Pero qué mal recibimiento me hiciste, Manolín. ¿Cuál, Chilinsky? ¿Quién diablo se le ocurre llevar tantos changos al aeropuerto? Pues porque tú me los mandaste pedir. Yo te mandé a pedir tal cosa. Pues tú en el telegrama que me mandaste. A ver, a ver, el telegrama. a q u í traigo el telegrama. Mira, aquí dice: Manolín, junte monos en el aeropuerto, Chilinsky.